Bueno, eh once y media pasaditas en toda la República Argentina y es momento, como lo solemos hacer los viernes, eh, de hablar un poco de arte, de música, eh, y demás eh, cuestiones que tienen que ver con la eh, cultura, en este caso la música. Eh, y para charlotear un ratito de en qué anda, a dónde va y a dónde viene, eh, estamos en comunicación telefónica eh, con Fede Maura. Eh, Fede, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos? Bien, bien. Un poco, un poco alérgico, me trae, me trae mal este clima, pero nada grave. Bien, bien. ¿Pero te permite cantar y todo, digamos, la, la, la, eh, la alergia o no? Se sufre un poco porque el proceso mental a, a antes de la fecha claro. es el problema. Una vez que estás en el escenario, listo, te olvidaste de todo, la adrenalina también hace su parte, pero los días previos La cabeza juega, viste. Que llegaré, llegaré bien. Tendré que sacar algún tema medio jugado que tenga que ir arriba. Eh, pero no, no, no, no nada, nada, nada sí, grave. Y, ¿Y cuándo es la fecha, a ver, decime? Mañana. Eh, bueno, eh, ¿en, ¿en dónde? Acá en en, en capital, eh, o sea, es, es en provincia, es en San Martín, la localidad de San Martín. Está, pero tranquilidad, va a llegar todo bien, no hay ningún problema. Sí, eh, sí, sí, sí, mira. Si estoy hablando con fluidez sí. eh, es, es un poquito la, la nariz capada y nada más así que eh, ve, va, va a estar todo bien. sí ni hablar ni hablar eh, Fede bueno contame un poquitito contale a la gente digo aprovechando esto que decías que mañana vas a estar tocando eh, por allá por por, por zona de, de provincia o, o de capital eh, digo qué vas a estar qué, qué vas a estar presentando tributo a virus vas a estar presentando eh, tu material eh, independiente digo contame un poco qué, qué es lo que estás haciendo Bueno, son, son dos cosas paralelas que uh -huh. hago. Eh, mi, mi, mi material propio de lo hice toda la vida y hace varios años que estoy haciendo también, me, me volqué a esta parte del tributo, que todo empezó en el 2017 con, con viralizados, una propuesta que me llegó de Mario Serra, el ex batero de virus, para encarar un proyecto y bueno, ahí me subí a esta cosa de la interpretación de los temas de virus, después Mario se fue con mis tíos, porque volvieron a rearmar virus, a hacer una especie de gira despedida que va a durar muchísimo y, y bienvenido sea. Eh, entonces yo ahí vuelvo a hacer eh, mi parte de mis canciones, pero la gente seguía pidiéndome los temas de virus, que le gustaba, aquella propuesta. Entonces bueno, dije, vamos a hacer un poco de las dos cosas. Eh, entonces tengo eh, el material propio y lo que es Fede Moura, tributo a virus. Eh, que depende de la sala donde nos presentemos y los requerimientos, eh, por ahí meto más temas míos eh, o, o, o menos. Eh, en este caso, en San Martín, vamos a tocar en un teatro, va a haber una lista, un set list un poco más amplio, entonces entre los temas de virus, es un, es un 90% un show de tributo a virus, pero meto eh, aprovecho y meto tres o cuatro canciones mías, para que la gente también sepa que, que bueno... Eh, no. Esto del, del tributo es, es una etapa ahora ya, digo, de grande, porque yo vengo tocando de los 15 años, hace mucho. <risa> eh, Fede, eh, digamos, recién me decías, depende de la sala, es depende de la lista, ¿tiene que ver con la cuestión edilicia, eh, de, de ubicación de instrumentos? Digo, ¿Por qué es ¿Mm? esto de depende del lugar o por una cuestión que va por otro lado? No, no, tiene que ver por, por una cuestión... De, de, de tiempo, en un teatro es una fecha que generalmente el artista toca solo y en un teatro se toca de una hora y media a dos. Entonces el set list nos permite abarcar todos los hits de virus y poder meter un par de temas míos. Ahora, nos contratan en una fiesta privada, ochentosa, donde solamente quieren el set de virus, y tenemos una horita, una horita y diez uh -huh. para armar un set list, entonces ahí se acortan las posibilidades. No queremos que ningún hit de virus quede afuera, porque el producto que, que, que llevamos es el tributo a virus. Y ahí, bueno, por ahí, si da, meto una canción mía, y si no da, 100% eh, tributo. Eh, de eso depende. No, no, los instrumentos, una vez que están armados... Ya está, es lo mismo. Un suena un tema a Fede Moura o suena un tema de Virus, es, es lo mismo. Eh, ¿Y cómo, cómo te llevas con eso, digo, con, con esos espacios compartidos, por decirlo de alguna manera, entre tributo a Virus y, y, y tus canciones? Bueno, yo me llevo bárbaro porque disfruto de las dos cosas. A mí me gusta hacer música, eh, de hecho una vez en, en, en, uno, en un par de shows eh, hice, canté una canción en brasilero, de un artista brasilero que a mí me encanta, y me di el, el, el gusto, a mí me gusta hacer música, disfruto mucho mis canciones, obviamente, pero también lo de Virus a mí me marcó desde chico, y lo que lo que por ahí entra ahí en una contradicción, que nada, por ahí viendo críticas, viste uno ve lo que escriben en Facebook, en Instagram, uh -huh. y, y, y viene esa cosa de, che, pero vos sos Moura y haciendo un tributo a tus tíos, y está bien, está mal, y yo pienso digo qué está bien y qué está mal en esta vida no quién lo dice o sea es música es es algo que que sirve eh, para mismo para uno para para relajar para para contar sus historias para y si no sos compositor para disfrutar de la ejecución de una obra sea cual fuera eh, pero las preguntas la, las respuestas a esas preguntas sabes dónde están? Cuando empezamos a tocar y veo la alegría de la claro. gente que disfruta como loca, sean mis temas, sean los de virus, o sea, un tema en brasileño. Igual, Fede, perdón, me, me da la sensación que si no harías nada de eh, ningún tributo a virus, la gente también te un poquito de la gente bastante particular, la gente también te escribiría diciendo ¡Eh, sos y No sé, ninguna canción de virus. Eh, digo, me, me, me da la sensación que también va por un lado y por el otro, ¿no? Que eh, me, me da como que va en bueno, ¿no? Digo yo. Tú tocaste un punto que, que que sí cuando por ejemplo mi adolescencia que yo empezaba con las bandas ¿no? con mi banda de Narcisos que fue la banda de toda mi vida yo iba a tocar sabían muchos sabían de mi parentesco uh -huh. que era el sobrino de los hermanos Moura el virus estaba sonando en esa época claro. y entre tema y tema mío del público saltaba uno y me decía tocate una de virus O sea, estaba, <risa> está, está todo el tiempo. Claro que y, sí. y la gente que, que, que, que, que sabía de este parentesco, también todo el tiempo me decía, che, y, y tus tíos, y no podés tocar ahí, y no podés esto, y no podés esto. Todo el tiempo me estaba linkeando con virus. O sea, yo tengo una, una pequeña mochila que llevo, que la llevó bastante bien, pero a veces esa mochila es densa, viste, y ahora con la aparición de de las redes sociales y de que la gente escribe a través de un teclado y vos no sabés quién te está poniendo porque la foto no se ve, el nombre no se ve, te ponen cualquier barbaridad. Entonces yo digo, hay que conocer la historia, hay que conocer a las personas, cada uno tiene eh, una vida que ha desarrollado y un porqué de las cosas. No es que a mí de la noche a la mañana dije es un tributo a Virulito, vamos, Eh, ¿Cómo le estás robando con eso? No, claro. no, no, no, no es fácil. Sí, sí. No, no, con el nombre Federico Moura no alcanza para hacer un tributo a virus. Hay que pararse ahí en el escenario y hay que cantar y hay que hacerlo bien. Y me parece que nosotros hacemos un, un producto súper, súper digno y muy profesional. Eh, entonces, no alcanza con llamarse Federico Moura y decir, ah, esto para vos es muy fácil. No, no, es muy difícil y aparte por esto que te contaba sí, de, las de hecho de, de hecho me da la sensación que debe ser más complejo eh, eh, que no llamarse que si fueras José Pérez ponele eh, digo, debe ser más complejo porque debes tener también detrás una esta mochila que vos decías eh, y una carga de responsabilidad por decirlo de alguna manera eh, de llevar el apellido no totalmente totalmente la gente apunta a, a eso y a mí también me pesa eso porque esto que te decía eh, hace un ratito Eh, está bien, está mal pero si yo lo disfruto, ¿qué estoy haciendo mal? no le estoy haciendo mal a nadie eh, trato de no pisarme ahora que mis tíos volvieron a tocar trato de no pisarme con, con mis tíos eh, vamos a lugares donde ellos sabemos que no van a ir por ahí pueblos más del interior eh, fiestas ochentosas eh, eh, creo que hay lugar para todos y sí tal cual vos lo decís sería mucho más fácil porque de hecho hay un montón de tributos a virus sí. que nada, que vos ves los flyers y ponen la foto de virus ponen tributo en, en una letra minúscula y in, in, casi invisible y virus gigantesco y bueno, yo me cuido de todo eso fíjate que en mi flyer está mi foto eh, ponemos abajo de Fede Moura bien grande fede Moura abajo tributo a virus o sea cuido más que nadie eso por esto de del nombre también viste seguro seguro eh, cómo fue en, eh, digo nacer en esa familia Eh, una familia que, que todos queremos y amamos básicamente eh, sí. no digo todos los que tenemos sobre todo los que tenemos arriba de 40 eh, digo que todos quisimos por un montón de cuestiones eh, entre las cuales también está la, la musical digo cómo fue para vos esa historia Mirá, yo me crié más en el, el seno materno que paterno uh -huh. porque bueno todo el que conoce la historia de virus sabe que hay un hermano desaparecido sí, sí. Y, y él es mi padre mi, mi papá es el hermano ...del de, desaparecido de, de los tres músicos, digamos... ...y bueno, esas circunstancias llevaron un poco... Eh, ...a que yo me crié más en, en, en, en el entorno de, de materno... Eh, ...mis tíos también cuando empezaron con lo del virus... ...nada, giras y bueno... ...yo me empecé a contactar mucho más eh, de adolescente... Eh, ...ellos de acá de La Plata se mudaron a Capital estaba lejos eh, te estamos te estoy hablando del año 86 donde había que tomarse dos o tres bondi para llegar a capital federal no estaba en la autopista que ahora llegas en media hora eh, y bueno yo empezaba a moverme y ahí empecé a meterme un poquito más en la en la movida musical uh, iba a lo de julio a visitarlo eh, me decía che hoy tenemos show te quedás bueno dale entonces me ligaba shows iba a las presentaciones importantes los las presentaciones de los discos Eh, cuando presentaron Locura, en el Teatro Ópera, los tres las tres fechas de, de obras cuando grabaron El Virus Vivo. O sea, estuve en muchos shows importantes y, y, y pude aprender sin que nadie me dijera nada. ¿Se entiende? O sea, sí, sí. mirando, mirando, observando todo. Eh, y bueno, ya después, este, mucho más grande, incluso cuando Julio, en el 2010, se vuelve para acá, para La Plata, a vivir, eh, ya ahí me conecté de otra manera, teníamos eh, una fluidez total, mmm, produjo un, un disco independiente con mi banda, ya ahí, ya ahí podíamos intercambiar cosas musicales. Cuando yo era adolescente y era solo un espectador, estaba recién agarrando la guitarrita, ¿viste? era aprendiz. Pero fue especial, fue especial porque secundario tener a tu tío famoso era claro. bravo. Era bravo, ¿viste? Pasaba en lista, Moura. Eh, pero vos, eh, ¿qué es esto que el otro? Conseguimos un autógrafo, conseguimos una entrada, eh, agu aguante soda, me decía. Claro, sí, ¿viste? Sí. ¿Viste? Esa dicotomía eh, también. ¿Qué sé yo? Yo hasta el día de hoy, hoy fui a hacer un, un trámite y me dicen, eh, sí, nombre y DNI de Federico Moura. Ay, ¿qué sos del cantante? O sea, imaginate desde que virus es virus eh, hasta hoy, Eh, tengo tengo eso, llevo eso, eh, voy a estar atado, eh, pero bueno, es muy lindo, es muy Segura. lindo lo que genera, Segura. porque eh. te identifican con una familia, como vos decís, súper querida y súper talentosos, que dejaron una huella para siempre, porque esas canciones van a estar para siempre, eh, así que realmente... Eh, Un, un privilegiado de haber nacido eh, en esa familia. Fede, para ir terminando, agradeciéndote la generosidad que nos hayas dado estos minutos y de charlar un ratito. Eh, contame cómo viene tu, tu periplo y si dentro del mismo está Mar del Plata. Sí, vamos el 21 de junio Bien. a una fiesta ochentosa. Bueno, ahí ves, fiesta ochentosa. Ahí puramente, puramente virus. 100% tributo a virus, que va a ser en la sala Bristol del casino. Eh, si se meten en mis redes... ...o en las de la fiesta ochentosa... ...ahí están todos los links... ...donde pueden adquirir las entradas... ...es a partir de las 21... ...y después... ...sigue la fiesta, hay DJs ...y toda Bien. la movida... ...así que el 21 de junio... ...ya poquito dentro de dos fines de semana semanas, estamos en, en la sala Bristol del Casino, ahí en Mar del Plata, en una super fiesta ochentosa. Fede, te agradecemos muchísimo el contacto el 21, entonces acá en Mar del Plata, en la sala Bristol eh, del Casino, disfrutar de tributo a virus eh, de, de Fede Maura, y de la fecha, de la fiesta perdón, ochentosa, eh, que se viene en ese lugar. Abrazo inmenso, un lujazo poder hablar con vos. Bueno, un abrazo para todos, me siguen en arroba Fede Maura en Instagram y ahí se enteran de todo, ¿eh? está lo de Mar del Plata también. Ah, te agradezco mucho. No, un gustazo. Abrazo. Chao. chao. Fede Maura Moura, eh, tributo a modo a virus. Entonces se viene ahora eh, el 21 de junio acá en la ciudad de Mar del Plata.